Vamos a darle un espacio en este programa a las buenas, porque no todas son malas, no todas son tristes. Eh, vamos a conversar unos minutos con Fernando porla y él es director de políticas deportivas de la provincia y queremos conversar sobre lo que han sido eh, los Juegos Binacionales de la Araucanía, el desempeño de nuestros deportistas y nuestras deportistas pampeanas. Muy buenos días, Fernando. ¿Cómo estás? Hola, buen día. Muy bien. No, no todas son malas, siempre hay que buscar la parte buena, todo también. Tal cual, tal cual. Por eso, bueno, vamos a conversar de esto, del enorme trabajo que hicieron. Sí, la verdad que estuvo... Eh, esperemos que sigan, que lo podamos seguir haciendo. Esa es la, la gran duda que tenemos. Tanto los Juegos de PAD, que son la semana que viene acá en, en La Pampa, como en la Araucanía. Uh -huh. Y la verdad que los cuerpos técnicos... y las Y los deportistas han trabajado todo el año, han entrenado, eh, muy motivados, con, con ganas de representar a la provincia en estos Juegos, así que eh, está buenísimo y la experiencia que han tenido ahora en, en Río Negro estuvo, estuvo muy bien, bien, más allá de todo el, el contexto que estamos viviendo. Eh, la pasaron, la pasaron bárbaro. Bien, repasamos un poquito cuántos deportistas este viajaron, eh, bueno, que cómo cuáles este son las las medallas que, que se lograron. Sin ser exitistas, por supuesto. No, no, no. Eh, nosotros teníamos eh, deportistas eh, en realidad este esta Araucanía viajaron viajaron a Bielma, ¿sí? Eh lo que fueron el, el ciclismo y el básquet masculino y el básquet femenino, la natación viajó a Chalechuel, a Cipolletti viajó el básquet perdón el fútbol masculino y el atletismo, y en Bariloche estuvo el sudo, el fútbol femenino y volei masculino y femenino. Realmente estamos rondando en 250 personas, un poquito más, toda la, la delegación que viajaron la, la semana pasada. Uh -huh. Y en la parte deportiva la verdad es que estuvo... Eh, estos juegos son eh, realmente son, son selecciones que están trabajando todo un año durante un proceso que van que van conformando cada cuerpo técnico y el objetivo deportivo que nos habíamos planteado con seferino cuando arrancamos la gestión era tratar de que en estos juegos eh, de estar en, generalmente en el podio para, para porque creemos que, que tenemos el recurso humano tanto como de deportista como de cuerpos técnicos y Y la verdad que haber salido terceros en entre 13 provincias y regiones estuvo estuvo bueno. Uh -huh, uh -huh. Y bueno, y no, no queda, digamos, otra posibilidad que preguntar cómo se avizora el sector frente a, a un gobierno este como el de la Libertad Avanza, qué qué se puede proyectar con con el deporte que no es el deporte que, que, que busca una ganancia. Mira, realmente bueno ya sabemos ya lo, o sea lo, lo que sabemos es que no han hablado nada del deporte sus plataformas uh -huh. o sea, en sus políticas del deporte no existe eh, sabemos que con mucho esfuerzo el estado siempre siempre el estado eh, ha estado apoyando a lo que es el deporte amateur de hecho es el único que apoya el deporte amateur es el estado sea nacional provincial o municipal el deporte de, de, de deporte que se manejan los millones no son el deporte que nosotros tenemos ni en la provincia ni en los municipios uh -huh. y en gran parte del país y sabemos que ellos plantean un deporte eh, con las sociedades anónimas es, es donde el que tiene dinero pone plata para tener más dinero pero eso es un es ínfimo a lo que es la, el, lo que es el deporte inclusivo en todo el país. Y entonces ya era un, una cuestión complicada, realmente no no sabemos cómo va a ser el tema. Uh -huh. Sí sabemos que nosotros en la Patagonia tenemos que seguir defendiendo lo que son los Juegos de la Araucanía con Chile, con la Patagonia chilena y los Juegos de Padre acá en el sur de, de la Patagonia porque son como nuestros juegos que hace más de 30 años que estamos y, y los vamos a defender de la manera que podamos. ...con los recursos que tengamos... ...porque sabemos que sin eso... Eh, ...prácticamente no tenemos nada... Claro, claro ...así que hay que apechugarla... ...y siempre nos hemos acomodado... De, de, ...iremos a un hotel... iremos a un albergue... ...o dormiremos en una escuela con colchones... Eh, ...el deporte... ...y los clubes... ...tienen más de 100 años en la provincia... ...y han pasado... ...crisis de todo tipo... ...momentos buenos, momentos malos... ...pero siempre se han mantenido y no van a desaparecer. Sí, quizás van a tener dificultades como les pasó en el gobierno de Macri que les subieron la luz, todos los servicios se fueron muy arriba y les costó mantenerlos y pudieron subsistir a muchas crisis. Y esta no será no será la excepción, así que estamos sabemos que teníamos tenemos muchos proyectos para seguir con los clubes, con las federaciones, con las asociaciones, con los deportistas, pero somos conscientes de que de que la mano viene vino un poco pesada para para estos cuatro años. Para el sector del pero, deporte y de la cultura va a ser este muy muy cuesta, muy cuesta arriba. Muy cuesta arriba. Bien. Sabemos ya ya hemos pasado este tipo de gobiernos, quizás no tan no sé, no tan abierto el discurso como fue ahora y uh -huh. uh -huh. ahora fueron de frente no no hubo mentiras claro ahora ahora nos dijeron Tal cual. qué piensan hacer Tal las otras cual. veces mentían y después aparecían Tal tocaban cual. como dijo fernando eh, bien las eh, vamos a volver a conversar entonces cuando cuando empiecen vamos. a suceder los sepade mira los padres arrancamos el domingo acá en santa Rosa con el acto central que es a las 18 horas en el anfiteatro. Está abierta a toda la comunidad. Son vamos a reunir más o menos 1800 personas acá en la, que van a llegar a la Pampa para para esto el Pade y también van a estar eh, conjuntamente lo que son el Pade para deporte adaptado. Adaptado, ¿Sí? claro. Lo que es para EPA. Sí, sí. Vamos a estar todos acá, muchos de esos deportes van a estar acá acá en Santa Rosa. Eh, yo ahora tengo una reunión de laburo, y bien la terminamos, y te voy a pasar el cuaderno de cargo, que es toda, la, es toda la, la planificación del evento, para que ustedes puedan identificar dónde van a estar los escenarios de juego y los horarios, ¿sí? Ahí va, perfecto. Te agradecemos estos minutos con, con Radio Kermés. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta más luego. Más Abrazo. Sí, sí, sí. Fernando Porlay, director de políticas deportivas de la provincia, y conversábamos sobre sobre lo que sucedió, los binacionales, este, 200 y pica de, de, de deportistas este, que estuvieron allí participando y siempre decimos, eh, no no somos exitistas, por supuesto felicitamos a quienes traen medallas y, y celebramos ese evento que también es personal y es de equipo, pero lo importante es que se trabaja todo el año, Para esta participación y es un esfuerzo eh, físico de los deportistas y las deportistas, es un esfuerzo económico de los clubes, es un esfuerzo económico también de la provincia. Ahora se vienen los EPADE y los PARAEPADE que van a ser acá en Santa Rosa. Y por otro lado no quitarle, no quitarle también a este evento el circuito económico que genera, porque si llegan 1800 personas a Santa Rosa, son 1800 personas que consumen, son 1800 personas que este se alojan en lugares, que generan movimiento este para para los comercios, para los hoteles. Por eso es importante la política deportiva y la política cultural, porque también necesariamente es un corredor económico.